Puf, ¡Qué marrón! Una semana para que se emita un nuevo Tierra de Barrenos Radio y no tengo grabón ni un minuto. ¿Qué puedo hacer? Ya sé, lo de siempre, embolicar a la chen. son dos años a la Hey TD Believers, cuento con atrás cuento con vosotros. Estos días tardes de febrero, va a estar vas a notar, estoy de grabación todos los días y quiero que madullez. ¿Quieres contarme las tuyas cosas? ¿Crees que la tuya historia puede estar interesante? ¿Te aburres? Posame temas, viéndete a grabar con yo, escríbime. Entre todas y todos FEMOS POSibles estas dos horitas mensuales de Radio en Aragones. No dices que sea muerte y FENE Parte.